aquí en la ciudad. Desde este ayer, madre o sea, me gusta. Sí. El frillito para tomar chocolatito y café. Lo único malo de esto es la, la tos que tengo, pero <risa> bueno, parece que todo lo demás sí. va bastante bien. Hace falta sentir un poquito de, de frillito uh -huh. eh, corporal. Se toma uno un... A los que son uh, amantes del café, toman cafecito rico y todo se regula. A los, los del que mezcal, mezcal. Mezcalito, ¿por qué no? ¿Qué? Yo me sigo sin entender, maestro, por qué si uno toma antigripales te dice, ¡No, no tomes mezcal! ¿Qué puede pasar? ¿o qué? Yo no creo que nada. Yo lo he hecho y no me pasa nada. ¿Lo intentaremos <risa> o qué? No sé, maestro, yo me estoy cuidando porque este fin de semana vamos a tener un fiestón tremendo. Oh, eh. Pero primero mande sus saludos y luego platicamos. Saludos, No, sé, no he aprendido a pronunciarlo bien hasta Vargarda, en Suecia. Por gorda, Siempre le cambio. Bueno, a Sabor Gorda Suecia y siempre nos escuchan. Uh -huh. Y este, al señor Sergio Fonk, que me imagino que ha venido a comer, como siempre. Yo creo, y sin invitar, como sí, siempre. Sí, sí. Y a, a Pavel. A Pavel Foncito. Al, al señor funk Jr. <risa> Ajá. ¿Y ¿Quién más, maestro? Mm. A todos los que nos escuchan. Sí, por favor. Sí, sí. Que favor. tenemos sorpresitas para el 26, no sabemos cuándo, pero estamos ahí maquinando algunos eventos, uh -huh. eh, algunos cambios, esperemos que todo se dé maravillosamente. Para una de las cosas es poder tener al invitado que viene hoy en representación de los 80.000 más que son en la banda, poder tener a la banda completa. ¿Sí, ¿Sí, o no, sí, sí, ¿Sí? Claro. Bueno, pues así rapidito te digo, estamos ya a 9 de diciembre, increíble. Para todos los que son muy navideños, eh, pues ya les queda poquito para esa maravillosa cena de, de Nochebuena. Y para levantarse el 25 en Navidad mm. a ver qué regalitos tienen debajo del árbol. Mm. Y pues el día de hoy Maestro nos acompaña eh, Anuard de Anda. Él mm. se va a presentar ahorita solito, pero eh, él viene en representación, decíamos, de una banda, de un ritmo musical que a ti y a mí nos encanta, que es el ska. Sí. Y pues lo maravilloso de esto es que la banda lo indica, no hay pierde... Se llama La Mugrosa o sea, Esca. Que sí. mira, yo no sabía que una de las canciones que tanto me gusta de ellos había otra versión, pero ya nos platicará Anuart mm. un poquito más Ajá. adelante. Lo dejamos que se presente. Por ¿no? favor. Late? Sí. Por favor, solito. Hola, ¿qué tal a todos los que están en la transmisión? Un placer acompañarlos acá en Amfibios Radio. Y pues sí, como lo comentan, yo soy Anuart, soy baterista de La Mugrosa Esca, ya un proyecto de, de SK con 19 años de trayectoria y eh, pues bueno, qué alegría estar por acá para platicar un poco sobre lo que está por venir el próximo sábado un concierto ahí en uno de los lugares más emblemáticos de Guadalajara y bueno, también pues platicar un poco sobre pues sobre cualquier cosa, ¿no? Todo se presta Claro, que, la verdad es que mira, muchas veces cuando les hablamos a personalidades así como tú para que nos acompañen Eh, varias veces nos han mencionado oye, ¿y nos van a dar un guión? no, qué aburrido lo que sí. vaya saliendo igual nos ha pasado que a veces el tema que nosotros cre queríamos platicar es de lo que menos se habla van saliendo tantas cosas sí, tan claro. interesantes que, que al final resulta que hablamos de, de más ¿no maestro? Pero, ¿qué te parece? ¿Tú sabes quién es la mugrosa, maestro? ¿Tú sabes en qué año se inició? No, ¿para qué nos va a platicar Anuar? Lo que sí sé es que nosotros somos muy aficionados, bueno, son fan somos fanáticos de muchos ritmos, entre ellos el ska. Yo recuerdo muy bien cómo, pues, está hablando de las viejas bandas de ska, como los Special, Bad Manners, todos son los, los que hemos seguido aquí en Guadalajara. Hemos visto muchas en muchas ocasiones a la poronga, me supongo que ustedes la conocen. Sí, buenos, buenos amigos. Sí, entonces, pero a ustedes honestamente no tengo el gusto, pero el sábado sí. el sábado sí. Espero, <risa> espero puedan tener la oportunidad de acompañarnos. Es un evento que, como saben, se conmemora en los 30 años del Tianguis Cultural de Guadalajara, un espacio donde sabemos eh, permea la autogestión, eh, la cultura de la, de la artesanía este y demás, pues eh, cosas que se, que se desarrollan ahí en el Tianguis mm. Cultural son 30 años. Y están realizando tres, tres conciertos Tres sábados distintos Ya fue el primero el sábado pasado Este, este sábado es un, un concierto Donde habrá eh, varias bandas De ska, a nosotros nos, nos toca Pues cerrar este este pequeño festival, y eh, bueno, será ahí en Tianguis Cultural a partir de las 12, y termina temprano, alrededor de las 5 y media, 6 de la tarde, esto porque es dentro del marco del Tianguis, del tianguis Cultural. Entonces, eh, bueno, a ver, va a haber más bandas del de, de SNSK de acá de Guadalajara, entre ellas, pues bueno, referentes para, para muchos, los inadaptados, este van a estar los carnales de Circo Candela... Este Y bueno, algunos más que ahorita no, no lo uh -huh. muy bien. Y ahorita se los decimos eh, Pero para que eh, se den cita este, este sábado desde las 12 hasta las 5 Y bueno, es un evento ya saben, completamente gratuito, familiar eh, El Tianguis Cultural es un espacio para todas las personas, para todas las edades Entonces, pues bueno, les esperamos ahí Sí Fíjate, maestro, yo sé que vas a, a decir esto, uno de los lugares, sabemos que hace unos meses hubo un problema eh, ahí en el Parque Rojo, uh -huh. donde eh, pues muchos de los comerciantes que ahí eh, nosotros podíamos visitar cada ocho días, pues de repente se quedaron sin un espacio y precisamente el Tianguis Cultural fue uno de estos lugares que los recibió Y actualmente están, eh, pues ya como parte del, mm. del tianguis cultural. No no sabemos qué es lo que va a pasar, ya que el Parque Rojo esté completamente terminado. Pero por el momento ahí es donde los uh -huh. encontramos. Entonces, o sea, bastante padre que sin pelearnos podemos tener más gente agregada, ¿no? Uh -huh. Ay, es que, que se cayó. Es que don Pablo se cayó. <risas> 19 años, o sea, se dicen fácil, ¿no? Pero pues, casi toda una vida diría yo, diría yo pero... O sea, ¿cómo la mugrosa? Eh, ¿cómo, ¿Cómo nace? O sea, como dicen, como yo les digo, a veces estabas un día en tu casa sacándote la borrita del ombligo y vamos a hacer una banda de escao. ¿Cómo, ¿Cómo surgió esto? Eh, bueno, es bien bonito después de 19, 19 años volver a recordar eh, una de las preguntas que, bueno, es cotidiana en todos estos años, pero uno cuando ya tiene una trayectoria o, o bueno, ya está en una edad donde... Al momento de hacer cierta eh, reflexión del pasado, pues nos lleva a muchísimas cosas, ¿no? Pero bueno, ¿cómo surgió? Nosotros éramos estudiantes de la escuela preparatoria número 12. Uh -huh. este, entonces, bueno, nosotros éramos como de, de este grupo de, de, de chicos, pues, que nos autodenominamos los mugrosos porque éramos, pues, los que escuchábamos punk o, uh -huh. o los que escuchábamos eh, reggae. Este, bueno, géneros alternativos por llamarlo de pues algún modo, ¿no? Exacto. Entonces, <risa> eh, pues bueno, éramos un grupo de amigos ap apasionados del ska y y bueno, nos eh, nos decidimos en juntarnos. No tocábamos, de hecho no sabíamos prácticamente tocar ningún instrumento. Simplemente era la pasión y re bien recuerdo que un amigo y yo, este Chuy Reyes, Jesús Reyes, trombonista que él actualmente no no no es no está ya en la banda. Pero para ese evento del sábado va a tocar, va ¡Ah, a tocar, pues. Genial. Entonces, vamos a estar prácticamente eh, los fundadores de la banda tocando para el sábado. Este, bueno, entonces me acuerdo que me dijo, este, güey, quiero tocar, quiero aprender a tocar el trombón. Y pues vamos, y nos fuimos a las tiendas de acá del centro a buscar un trombón sin ni siquiera saber <risa> cómo, cómo se usaba un trombón. O sea, y de qué características. ¿eh? Sí, no, no sabíamos nada nomás, sabíamos que se llamaba trombón y ya, no o sea un trombón y, y ahí fuimos y me acuerdo que el, el chico de la tienda de música nos dio el, nos dio el trombón y nos dijo, "No, pues si quieren cállenlo, ¿no?" Y pues nos dio el trombón él así en la ¿Pero mano. ¿Cómo, verdad? Y nosotros así, pues esta madre, ¿cómo pero se cala? Hombre. ¿Qué es? ¿Qué se hace? Entonces los trombones en la vara tienen como un común seguro, sí. cosa que no sabíamos. Entonces él, él así, dizque, queriendo creer pa que sabe, pues así como que lo quiso así. Y pues estaba atorado porque tenía el seguro, pero pues, no sabíamos. Y dijo, oye carnal, pues tu trombón no sirve. Pero bueno, entonces éramos apasionados y éramos varios amigos. Y decidimos hacer, hacer pues incursionarnos en la música y... Yo ya tocaba, bueno, yo tocaba un poco, yo soy baterista, tocaba un, un poco la batería, tenía como un año queriendo ahí como aprender a tocar la batería. Y pues bueno, ahí experimentamos, experimentamos, pero la pasión nos llevó a ensayar todos los días, ensayábamos tres, cuatro horas diarias. No sabíamos ni qué estábamos componiendo, simplemente tocábamos, escuchábamos cosas. Y, y ahí poco a poco, pues bueno, al, al unísono estuvimos pues ya estudiando, compartiendo con otros amigos y fuimos creciendo, entonces... Bueno, en general la banda así surgió. Eh, otros amigos que no eran precisamente la prepa se fueron integrando. Pues las bandas de SK suelen ser grupos un poco... Pues extensos de cantidad sí. de personas por los elementos que naturalmente lleva. Y, y se fueron integrando y pues bueno, así es como como surgió. Entonces el nombre pre eh, viene precisamente de, de este grupo que éramos... No teníamos un nombre. Nos, nos invitaron a nuestro primer concierto. Este, Justo fue un... Fue el 23 de diciembre, el primer concierto de la, de la Mugrosis, casi 19 años. Ah, mira, ya casi. O sea, ah, no <ríe> sí. ah sí, claro. nosotros sí estamos celebrando 19 años. Pero sí, me acuerdo que fue el 23 de diciembre y fue en la cochera de mi casa el, el, el primer concierto de nosotros. Y fue porque un grupo de, de, de compañeros, mus, bandas musicales, de hecho van a tocar, también algunos de ellos, nos invitaron a un evento, pero no tenían lugar. Entonces, ya. <risa> ¿Ya Claro. No, no lugar. Entonces, pues, se manejaba de que lugar secreto, ¿no? Pero en realidad no era lugar secreto porque no había lugar. Y nos dijeron, pues, ahí en la cochera de mi casa. Y me acuerdo que sí, en la cochera, pues, fue nuestro primer concierto con, con varias bandas. Pues, y eso fue. Y a partir de ahí nos dijeron, pero ¿cómo se llama? No, pues, no tenemos nombre. Entonces, ahorita, como estamos en un arreo por internet, se, viene, viene otra parte de la historia. Nosotros, antes de la banda, mientras estábamos en la prepa, Teníamos una radio por internet hace 19 años que se llamaba La Mugre Radio y transmitíamos ahí en mi casa también y pues tal cual, ¿no? Este, como era antes la radio por internet, entonces se llamaba La Mugre Radio porque éramos de los mugrosos de la prepa, entonces cuando nos dijeron, ¿cómo se llama la banda? No, pues no tenemos nombre, no, pues La Mugrosa es K la mitad, sí, y ahí sí, se quedó, eh. y se quedó. Y así fue pues como surgió la banda. ¡Qué interesante, maestro! ¿Ves? Siempre detrás de nuestros ídolos, siempre hay unas historias magníficas detrás, ¿no? De repente creemos que todo es perfecto al momento de crearse una banda... Y resulta que, o sea, hay cosas tan divertidas. Yo quiero el final de la historia, yo quiero saber el del trombón cómo hizo. Para quitar el seguro. Para quitar el seguro. Es que son cosas muy divertidas, pero fíjate, yo me quedo con la importancia de que cuando eres tan joven y tienes esos sueños, los persigas, aunque no sepas, pero poco a poco la vida te dice, ¿sabes qué? Estás en lo correcto y puedes seguir por aquí, ¿no? Sí. ¿Te les parece si escuchamos la primera wow, canción? claro! Yo le pedí a Noart que nos mandara eh, las tres canciones más famosas de La Mugrosa. Entonces, la primera del día de hoy... Ah, bueno, primero déjate, digo, las bandas que van a estar este fin de semana, porque luego segurísimo se nos va a olvidar. La Mugrosa, Ská, Circo Candela, que le mandamos muchos saludos a Patti, que Patty. sin duda nos la vamos a encontrar sí, allá. claro. Eh, va a estar también La Minerva, Inadaptados, Los Gargas... Y un cuarto de queso. Esto o sea, es un cartel, ellos, ¿eh? los conozco, sí. Pero ya tendremos el gusto, vamos a estar ahí, yo creo que sí, desde las 12, para poder eh, disfrutar de Y vamos los. a bailar, ¿eh? Pues, maestro, yo espero, y si no, me llega el mezcal y ahí me lo tomo, porque de verdad esto no deben tener mis mejores pasos de mezcal. Ah, es que él es de la vieja guardia del Es ska, que he visto, los jueces no saben bailar escala. Les voy a dar unas clases. Pero lo intentan, maestro. Dan su mejor esfuerzo. Sí, eso sí. ¿No? Ok, pues vamos a escuchar una canción que se llama Olé. Y yo quiero una pequeña historia de esa canción cuando regresemos a escucharla. ¿Te parece? Por favor, señor Fong.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 Y no te preocupes por llegar tarde, se van a las 3 de la mañana. Por esto y su excelente servicio, visita Alimentos Veganos Isis. Búscalos en Facebook y comparte. Estamos de vuelta, maestro. Sí. Le iba yo a preguntar que si le había gustado la canción, pero pues el joven nos tiene aquí sin música. <risa> ya lo sé, para causar la controversia. Pero a ver, queremos una pequeña historia sobre esa canción de Olé, por favor. Bueno, esta, esta rola es la última que, que sacamos, eh, y si bien, pues, me, me, me preguntaste cuáles eran como las más famosas, uh -huh. eh, entonces, pues, bueno, yo en ese me puse a pensar, bueno, ¿más famosas o que más nos guste <risa> <risa> Que no es lo mismo, sí. Entonces dije, bueno, eh, este, también en, en, en intención de seguir promocionando esta canción, por eso decidí, decidí compartirla, pero bueno, esta es una canción que tomamos como referencia algunos elementos de... de pues de esos géneros del del ska vasco, ska español por ponerle de algún de algún modo Eh, donde también otros tiene como referencia eh, un poco de la lucha colectiva, por eso es de que en esta canción si, si la escucharon pues no no tiene como una voz principal sino es una canción donde toda la canción se canta en colectivo precisamente haciendo alusión a, a la lucha colectiva y habla precisamente de eso de, de, de pues seguimos adelante, seguimos firmes manten mantendremos en lucha estando, estando juntos, unidos pues eh, como esta frase que incluso cliché no somos incluso más Más fuertes para luchar contra Lo que tenga que luchar ¿no? Desde, desde un sistema Desde un, una postura Desde bueno, luchas internas quizá O sea, es como una, un canto a la lucha Pero desde la colectividad Entonces de ahí, de ahí surgió la idea y, y es una canción, bueno, es corta Que tiene un ritmo más eh, Más punk Y bueno, con un, con un ska este, Pues también como es de esas referen Referencias más Más vascas, más más desde el del otro lado del... Exactamente. Yo siempre ahí. he sentido que, que el Sky y el Punk están como muy ligados, ¿no? Como que siempre un ritmo te lleva al otro eh, y estás en, en, en un concierto de Sky y no deja de escucharse un poco de Punk, ¿no? Digo, yo nunca he estado sí. en uno de Punk al 100%, pero siento que van como muy, muy ligados. Ahorita que, que mencionamos esto de los títulos... Eh, yo me puse un poquito a, a buscar en internet así preguntas fáciles de eh, ¿cuál, es son, cuál es el estilo de, de... Digo, porque yo los ubico como ska pero realmente hay fusiones, ¿no? A mí me llamó la, la atención porque encontré un párrafo que dice que la música de ustedes tiene letras profundas y reflexivas, que siempre van enfocados a temas sociales y personales, como de superación personal. Y este, okay. este, iba a decir pleito, pero no es pleito, esta forma de, de hacer reflexivo el que esto de las reglas que de repente no son como las que nosotros creemos correctas, ¿no? ¿Por qué están tan enfocados en ese tipo de letras? Eh, bueno, pues el género que tocamos es esta que fusión más con una tendencia hacia el punk, hacia el hardcore punk, hacia estas bandas emo de los 2000s, este, donde también de hecho nuestra música, si, si la escuchamos un poco más a profundidad, eh, cabe mencionar que nosotros pues dentro de este grupo nos identificamos también como, como personas que escuchaban música como muy... No sé si llamarla depresiva por algún modo. Entonces nosotros hacemos como un ska que nos han dicho que es como un ska emo, ¿no? Porque es un ska que si bien es bailable, pero es como tiene como tonalidades menores, como muy expresivas. Entonces nosotros desde ese sentido, eh, las letras justamente van también como en, en ese sentido. de la, la misma música te va llevando, ¿no? Entonces conforme va pasando la, la vida, entonces nosotros al tener como ciertas ciertas, no sé, vivencias, eh, encontramos cierto refugio en la música. Entonces este refugio nos llevó como a, a, a este, podríamos decir, eh, discurso barato de, de, de la superación personal, pero en realidad nosotros lo percibimos desde un enfoque un poco más profundo que va un poco ligado a, a lo que es la canción de Olé de realmente cuáles son todas estas luchas que tienes que hacer para poder llevar un bienestar colectivo siendo, siendo parte tú, siendo un individuo como de la, de la individualidad lo, lo llevas a la colectividad entonces eh, la superación personal que quizá te encontraste por ahí eh, podría eh, malinterpretarse como algo muy, muy Paulo Coelho, muy no, no, eso hecha que. Muy lechaleganas. Eh, muy el hecha <risa> pero no va como por ahí. Pues en realidad va más desde. Pues, se quise preguntar. Que, que, que, que, que tiene que ver. O sea, no, no quizá como desde ese, desde ese sentido, pero sí, sí tiene que ver como que si uno tiene una lucha interna que, que, que superar buscar las herramientas, las formas, las redes para poder eh, eh, superar este conflicto que haya y al mismo tiempo eh, estas redes te van a generar un proceso de te integran a algo, ¿no? A, sí. a algo más colectivo, por llamarlo así. Entonces, eh, pues nosotros eh, también tenemos una tendencia contestataria, definitivamente. Eh, nos identificamos con las luchas antifascistas, antirracistas, anticapitalistas, en contra de la globalización y, y bueno, estos todas estas eh, esta postura entonces lo llevamos también por ahí y bueno también está la lucha ambiental hay una tenemos ca eh, temas canciones que hablan en contra de la violencia animal eh, en contra de, de bueno de, de, del, del cambio climático este luchas ambientales pero bueno también lógicamente viene hay una canción que se llama Lucha Constante que es una que se puede interpretar esta lucha desde lo como algo parecido a lo que solé desde lo personal hasta Lo colectivo. Entonces, eh, bueno, eso es, creo, no sé si estoy contestando la pregunta. Sí, sí, claro que sí. Pero más, más o menos por ahí nuestras letras. Y bueno, también la música y el arte es una forma de expresar. También hay canciones de, pues, desde el amor o el desamor como nosotros lo entendemos o lo interpretamos, pues. Fíjate que te escucho y a mí me parece que todavía, me parece eh, increíble que hay gente, maestro, que todavía no cree en esto del cambio climático. Eh, a mí me parece increíble que, que ves estas diferencias de climas, de que te cambia de un día a otro el calor excesivo y la gente sigue cre pensando, creyendo que esto no es real Sí, está muy interesante, justamente tuvimos la oportunidad de, de bueno tuve la oportunidad de hacer un viaje para la Patagonia eh, chilena y argentina hace un par de meses uh -huh. Y, y bueno, allá al, al tener como un, un clima muy cambiante al ser austral, pues de que es distinto a lo que tenemos nosotros acá, eh, nos tocó ver algo que, que desafortunadamente muchísimas personas lo, lo aplauden y lo festejan. Eh, que estuvimos en un glaciar, bueno, viendo un glaciar, el famoso Perito Moreno Ver cómo tuvo un desprendimiento importantísimo el glaciar Entonces mucha gente lo ve como algo, wow, qué bonito Cuando en realidad es, es la realidad del cambio climático De que se están deshielando los polos, de que las temperaturas están cambiando Y generan estos fenómenos sí, sí, Es una sí. realidad, o sea, es que, lo, que no lo vivamos tan acá en nuestro clima Pues en Guadalajara tan directo no quiere decir que no esté ocurriendo en otros eso claro, es que bien. no esté ocurriendo es como esta frase de cierro los ojos y nadie me ve <risa> ¿no? Ajá. maestro, yéndonos un poquito al Ska, me encantaría que nos platiques de lo que tú te acuerdes eh, ¿de dónde viene el Ska? bueno pues, no tengo tanto la, la relación, pero eso nos lleva nos llega desde, desde los ritmos del Caribe, donde se desatonan muy fuertes en, en Inglaterra, ¿no? Tiene que ver mucho también porque es, es un ritmo que es como contestatario, como el punk. Por eso van tan aparejados. El punk surge con los obreros en Inglaterra, sobre todo en Liverpool. Que en ese, es una manera de, de manifestarse, de hacer ruido. Por eso, ¿por qué tanto ruido? Pues como él decía, es que no sabían tocar. <risa> Fueron aprendiendo, ¿no? Sí. Pero también decía, no, pero me quiero manifestar. Claro. Uno de los grupos para mí emblemáticos son los Scatalites, que son como los... Pero qué bueno que preguntas eso, porque para mí hay una banda que hace una fusión interesantísimo con el ska y el reggae, que para mí es mi banda favorita de rock and roll, que son The Clash. Oh, para mí The Clash oh, es sí. lo máximo. Y, y, y también en las letras, ¿no? No sé si te gusta sí, el sí, The Clash. Sí, sí. Y hay una, hay una fusión ahí bien interesante entre el punk, el rock, el, el, el reggae, el ska. Yo pienso que ellos fueron los, los que lograron hacer esa fusión y, y lanzarla así tremendo. Y en América Latina, yo los que veo que fueron como los primeros precursores eh, de, que siguieron esa ruta son los los, este, los Cadillacs, los fabulosos Cadillacs. Sí. sí, un poquito más, ¿cómo le diremos? Eh, un poquito más light, digamos, sí. para que fuera un poco más comercial, ¿no? Porque sí, ellos sí. sí están bajo una disquera y todo este historia. Entonces, digo, hay, hay una diferencia. Yo voy a esto... Eh, Internet, dentro de sus eh, cosas buenas y cosas malas que dicen, ellos los tienen catalogados a ustedes como uno de los principales exponentes de ska en México. Y dice que han sido bastante conocidos toda su música, que han, que han tenido giras nacionales, internacionales. ¿Cómo nos recibe? O cómo lo, ya me anoté, pero ¿cómo los reciben a ustedes cuando salen del país? a mostrar este tipo de música, este tipo de letras, ¿qué tal los han tratado? Eh, híjole, pues ha sido muy sorpresivo. La primera vez que tuvimos la oportunidad de salir del país fue en el 2010. Eh, hicimos una gira por Centroamérica. Estuvimos por Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador eh, y, y fuimos, Este, pues, Ahora sí que con la bendición de Satanás A ver cómo nos iba A ver qué sale Y, y yo pienso que eso fue lo que Esa gira uh -huh. o, esa, o esa Bueno, sí, esa gira fue lo que nos Marcó por una cosa que Es impresionante de, de algo Que nos pasó, estábamos nosotros en Honduras, eh, fue la primer ciudad Que llegamos, cruzamos por tierra Llegamos a Chiapas, nos fuimos por tierra uh -huh. eh, Pero decidimos, eh viajar a, De Honduras y de Honduras ya ir subiendo Entonces estamos en Honduras y estamos como en un tipo Oxxo eh, buscando dónde tocar porque no teníamos ni siquiera fechas, no teníamos lugar, no teníamos nada. Nos fuimos tal cual a ver qué salía. Entonces ¿Es estamos... un si poquito más fuerte, por favor? Ah, claro este que sí. También, maestro, que claro que sí. Entonces, este, bueno, estamos ahí en Honduras y en un tipo Oxxo y vimos a un, a un chico pues, que... Aparentemente sabíamos que le gustaba el, La música alternativa ¿No? Este, tatuado Pelón, este, aretes Botas, dijimos, este, ¿nos puede Dar alguna alguna información? Dijimos, oye, venimos de acá, queremos tocar ¿Dónde nos recomiendan? Me dice, ah, sí Yo me, yo me dedico eh, Saludos a Joel Antón en, en, en San Pedro Sula, Honduras saludos. Y él nos dijo, este, yo les consigo Pero ¿cuándo se va? No, pues Más bien cuando se puede hacer el show <risa> eh, ¿Cuándo no, puedo llegando. tocar Y ya nos dijo, no, yo los consigo para pasado mañana, ¿no? Nosotros, ok, ya estuvimos en contacto, sí, definitivamente en un, en un bar, tocamos en un bar y vimos que empezó a llegar mucha gente. Entonces, ahí el fenómeno fue de que él toca, tocaba en una banda, no sé si todavía existe la banda, entonces él, a través de ellos, la convocatoria, como casi no hay eventos, dije, una banda de México, bien, entonces hubo mucha gente. Lo como importante... Como en bis exacto. Oh. Pero eso, eso realmente no es como lo importante de la, de la, de la anécdota, ¿no? Ajá. Total de que nosotros terminamos el show, eh, afortunadamente nos fue bien, la gente pues respondió muy bien, el baile y todo muy bien, y de repente estábamos nosotros ya casi al final del show, y había un, un, un hombre, un tipo como yo calculo unos 40 años, vestido como de como de traje, este como de oficina, pero ya la camisa desabrochada, la remangado, <risa> recuerdo bien que era una camisa blanca, este azul bajito, pantalones de esos de, de, de vestir, uh -huh. de Godín, y uh -huh. se nos acerca y solamente nos dice, estábamos cuatro, justamente estaba, estaba Chuy, este, mi hermano Racho, que es el bajistillo, uh -huh. estamos ahí, y nos dice, este, muchas gracias, y nosotros, no, pues muchas gracias a ti por venir, nos dice, no, no, no, no lo entienden, de verdad muchas gracias nosotros, pero por, o sea, no, gracias a ti, me dice, no, realmente yo ya, ya me iba a ir a, a quitar la vida, tal cual pasé por aquí, escuché me metí y su canción de lucha constante por lo menos va a ser que hoy no sea el día y nosotros nos quedamos así, no mames Frío. No, no, pues no dijimos nada, o sea, nosotros nos quedamos así simplemente, pues pues tal cual no dijimos nada y pues nomás lo abrazamos y ya nos impactó y nos quedamos así. ya, ese fue como que Pues ya. Entonces, a partir de nosotros nos dimos cuenta, siempre tuvimos un lema de que nosotros como músicos, y eso desde el día uno, nosotros siempre eh, tenemos como una filosofía de que alguien que tiene un micrófono arriba en un escenario tiene muchísima responsabilidad. Sí, mucha. Entonces, eh, eh, no sabes qué tanto o qué tan poco impactas a las demás personas, y por eso hay que ser muy responsables con lo que se dice en un sí. micrófono, y más cuando la gente te está... Te está escuchando y te está viendo. Entonces, pues a partir de ahí nosotros eh, como que materializamos la filosofía y dijimos, pues todo lo que decimos, pensamos, hacemos, impacta de alguna u otra manera a alguien que lo está recibiendo. Y bueno, pues hemos estado por Colombia, que es afortunadamente donde donde más nos han nos han recibido y hemos estado en festivales muy importantes, la gente nos recibe muy bien eh, y, y, y pues bueno, o sea, el cariño de la gente es impresionante ver cómo... Se motivan con nuestras canciones Cómo las cantan, cómo las bailan, cómo nos piden Y pues bueno Oye, pero entonces entiendo que la primera vez que se fueron No llevaban una contratación como no, tal No, ah, Eso es valor Sí, no, pues es tal cual O sea, somos, siempre hemos sido independientes y autogestivos como banda eh, Nunca hemos trabajado con ninguna disquera eh, Ni con un manager externo todo lo hacemos nosotros 100% autogestión Eh, y pues bueno, en esa primera oportunidad Pues nos lanzamos Y eso nos abrió puertas La siguiente gira fue, fue a Colombia En 2013, después de esa salida De ahí nos fuimos Luego fuimos a Argentina Estuvimos en Argentina en Allá con los compas de los Caligaris Y en eso fue en Córdoba Luego, y bueno, a Colombia Hemos ido los últimos cuatro años Cada año, a, a cada festival Pues hemos estado en en el Grita Rock, Convivencia de Jerrock en Pereira, en Medellín en varias ciudades, entonces pues nos reciben muy bien, también saludos a nuestro carnal Will Rubio de Immigrant Records que es quien nos arma todo allá en, en Colombia ay maestro qué interesante, estoy como con los sentimientos encontrados entre, entre lo que lograron que esa persona no llegara al suicidio y la emoción de saber que ahora regresan y que la gente yo, yo quiero creer o me imagino que para todo músico es muy importante saber que la gente sabe los temas de ustedes ¿no? los que son de autoría propia entonces qué genial que llegues y ya te pidan lo que tú escribes lo que es propio tuyo dice internet también maestro que los de la mugrosa no tienen dueños y creo que es algo muy importante si sí, me recuerda a la delio Que son autogestivos. Sí, no, pues tratamos de llevar o ser congruentes con nuestra filosofía. O sea, si, si nosotros somos... De hecho, incluso para componer es algo que, que de repente otros, otros compañeros musicales, otras bandas, como que se les hace extraño porque normalmente lo que están acostumbrados muchas bandas es de que llega alguien con su rola Ya la tiene letra, música y se produce la canción en, en colectivo. Mm. Nosotros no, nosotros componemos en colectivo, eh, producimos en colectivo, hacemos todo en colectivo. O sea, somos realmente todos, todos juntos, todo. No es de que la letra la hizo él, la música él, ¿no? La, la música es de la Sky y la mugroska es la banda, esté quien esté. O sea, si yo de repente eh, eh, llego a salir, que soy de los fundadores, pues la banda va a seguir, sí. o, o eso espero, eso quisiera sí. ¿no? que la banda siguiera que es, si es que alguien sale, porque no es la banda no es un vocalista, no es un no es no es el mismo baterista nomás, o, o sea es un todos como todos, todos somos es todos es un Entonces, todo, no, pues eso de, de un dueño y así pues no, todos, todos somos todos jalamos parejo y todos eh, nos esforzamos parejo y todos recibimos lo que haya que recibir es parejo, una, ¿no? una cooperativa, exacto ah, sí, okay pues chicos ¿les parece una canción más? Sí. yo no voy a decir una cancioncita más porque siempre me acuerdo de la de <risa> una canción más esta canción se llama Celebrar eh, vamos a ver bueno vamos a escuchar qué dice la la canción yo la voy a poner joven usted no se preocupe <risa> y regresamos a que nos platiques algo interesante también vale. no lo dejé escuchar porque la plática estaba buena <risa> pero oye, de aquí me salen dos, dos preguntas por lo que estábamos platicando ahorita con Anuart o nos estaba platicando, o sea, es, mencionas de que ya son una banda coestelar pues así nos han catalogado, Qué importante pues es que si eres un antes del, del final es porque ya estás así a punto de, ¿no? número uno es eso Y número dos, eh, me dijo un pajarito que tú vienes de una familia donde ha habido también artistas. Eh, también eso nos interesa. Quiero que el maestro se entere de esas cosas, por favor. Sí. Bueno, eh, afortunadamente la gente nos ha acogido, los promotores y, y algo que nos hemos dado cuenta nosotros... Que, que creo que ha sido o que ha permeado a lo que la mugrosa es que es ahorita, es de que tratamos realmente, no es que tratemos, sino nosotros reconocemos que somos seres humanos con con lo que es un ser humano y que hacemos música y que valoramos que la gente escuche y, y atesore nuestra música, entonces yo creo que eso la, lo, lo han acogido mucho las personas, lo sienten y por eso es que nos ha llevado a, a tener estas posiciones en carteles de como estelares o cuestelares, de hecho ya en, en Colombia ya fuimos estelares, ya cerramos un festival importante eh, ahora que en este otro festival fuimos coestelares, donde compartimos escenario o quienes tocaron antes que nosotros eran bandas que nosotros hemos admirado a lo largo de De nuestra, de nuestra vida, entonces son cosas que valoramos, pues, y yo sé que es, que es más el trabajo de la gente que lo que nosotros realmente somos, o sea, simplemente nosotros hacemos música con pasión, no sé si decirlo de esa manera, y bueno, eso por un lado, y por otro lado, pues, eh, sí, sí, eh, no es, bueno, si sí hay como, por llamarle así artistas, o que fueron artistas en mi familia, Más que artistas, eh, pues personas que se dedican al, al arte o, a la, o así, al arte, a la, a la cultura, empezando por mi papá que recién falleció ahora en abril y de hecho en estos todos estos conciertos que hemos dado recién de su fallecimiento. Eh, pues hacemos como un homenaje a él porque él, de hecho, es uno de los libreros más, o fue de los libros más reconocidos, que seguro lo conocen, Álvaro, Álvaro Gutiérrez, este que era el dueño de, de acá, del de, de laberinto, bueno, se llamaba el laberinto, se llama El Desván del Quijote, algo así, la, la librería, y bueno, él siempre él fue como el dueño, entonces él es mi papá, pero él, él su mayor pasión era cantar y tocar, la guitarra y es compositor, de hecho dos canciones de nosotros son de él, la de canto latinoamericano y la de eh, las calles de ayer. Entonces, bueno, este, entonces mi papá pues fue el que nosotros desde niños él nos levantaba cuando estábamos despertándonos para la, irnos a la escuela, él ya estaba tocando el piano, ya estaba ahí componiendo una canción o declamando, fue un gran declamaba impresionantemente poesía. Entonces, bueno, eh, y aparte de mi papá, tengo un tío que, bueno, él se dedicó más como al, al mundo de la comicidad, del de, de, comediante, eh, Artur El Show, también de, eh, seguro por ahí algunos de ustedes lo han de conocer, de los comediantes de, de, la, de la ola de, de Teo González, de Jojo Jorge Falcón, de estos comediantes que salían como en, en estos medios en televisión. Sí. Entonces, bueno, son como nuestro historial eh, este artístico, por así llamarlo, pero en realidad, pues, bueno, nuestra principal influencia, pues, fue mi, mi papá. Claro. En cuanto, eh, de hecho, el, el, el, eh, nosotros decidimos preservar su librería, ahorita su librería, de recién que él murió, pues, nosotros en el dolor dijimos, pues, ya, ¿no? Un ciclo, pero dijimos, no, su legado se quedó y pre preservamos su librería, que está ahí en la cuña. Entonces, este... Pero bueno, a partir de ahí, mi papá fue el que nos influ influenció completamente para dedicarnos o tenerle como este amor al arte, a la cultura, a la difusión, a través del arte, y pues bueno, de ahí es donde surge todo. Qué importante, ¿no, maestro? Sí, pues es que, o sea, sí, por eso eres tan musical, porque te despertaban con la música, sí, entonces sí. <risa> eso es tremendo, y más para un niño, porque te marcan de por vida, ¿no? Sí. ¿Y a qué te dedicas cuando no estás dentro de la mugrosa escala? Pues soy profesor de la Universidad de Guadalajara. este doy clases en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, en la licenciatura en Cultura Física y Deportes, eh, también en CUCS, ahí en la licenciatura en Trabajo Social, y en PREPA, con morrillos de la PREPA 17. Okay. Ahí, este, esos son como mis actividades laborales, eh, pero bueno, eh, la música es lo tuyo, pues es lo que me apasiona ojalá, si fuera, eh, yo igual lo digo abiertamente, todo el mundo lo dice, hasta si me está escuchando mi jefe lo sabe <risa> que si la música me diera una estabilidad económica, aunque sea la mitad de lo que de lo que percibo dando clases, me dedicaba completamente a la música y sí preservaba algunas clases porque también compartir con estudiantes sí. híjoles es algo Aprendes impresionante tú, no, sí, no apr aprendo más yo de ellos que ellos de mí, estoy so convencidísimo Habría que ir a preguntarles a los alumnos <risas> ¿Qué más maestro? ¿Qué nos no, en el contacto eso de, de siempre Por decirlo a nosotros nos gusta eh, Hacer esto de hablar Porque o en el caso tuyo Nos hace falta regresar a contar historias Y escuchar ¿Sí? Sí, Es como estar como Revalorándonos Porque con eso de las redes Se, se pierde mucho que me escriben un texto No hace falta escucharnos escuchar historias de las personas, cual... todas las historias son interesantes. Y a todos, nos, a todos nos, nos... Si te pones a ver, nos gusta porque somos bien chismosos. <ríe> Queremos escuchar historias. Saludos a Mike, que vive del chisme. Que vive del chisme. Sí, Mike. Uh, Mike. Mike ¿no? Hay un grupo que se llama el... Tropicalía. Ah, sí, sí. Los he escuchado o... <ríe> mencionar Ah, ok. Pero... Mike es el vocalista ah, Mike es el vocalista y, y él dice ¿Qué de chisme? ¿Por qué no me quieres platicar? Y, es que los hombres dicen que no son chismosos Yo sí, yo sí, a mí platícame lo que quieras Dice. Sí, son muy buenos, fíjate que eh, a nosotros nos gusta mucho la cumbia también Pero nos ha llamado mucho la atención que, que a todo mundo, o sea, la cumbia es un... Tenemos una escuela de baile, aparte de, de esto que hacemos. Se llama cumbia Boruca. Ajá. Ah, sí, hemos, te, te sí, hemos... Sí. Ah, ah, los sí, estamos los esperando. Me dicen que a ver si en el 26 pueden darse una vuelta otra vez. Eh, por medio de la cumbia hemos llegado a conocer a muchas agrupaciones locales y, y foráneas. Y eh, extranjeras, dicen por ahí que se escucha más bonito, <risa> eh, pero al final del día nos damos cuenta que así como a todos nos gusta la música, así como a todos nos gusta bailar o a la mayoría de las personas nos gusta, el ska es uno de los ritmos que a mí me gusta mucho ver bailar co tomándolo como un fenómeno social. Todos tenemos, cada ritmo tiene pasos especiales o características especiales de cómo se baila. Pero el ska a mí me encanta porque, regresándome un poquito a lo que decíamos al principio, es una forma de expresión. La música es una forma de expresión, ¿no? Ya las letras y todo esto que pones, el ruido que mucha gente dice, es que es muy ruidoso, eso no me gusta. Pero al final del día es parte de lo que yo estoy expresando. Conocemos, hemos conocido gente muy tímida que al momento de que escucha ska, dices... ¿Qué le pasa? Comienzan a brincar. ¿Dónde la traía la la la todo la la la eso la guardado? La Entonces, ustedes como músicos, al momento de que comienza a bailar la gente, supongo que alguien les llama la atención en específico, ¿no? Platícanos, cuéntanos un poquito de eso. ¿Cómo, ¿Cómo nos ven ustedes a los que estamos de público bailando? ¿Cómo nos ven? ¿Cómo nos analizan? Porque yo estoy segurísima que cuando hacen el recuento de cada evento Siempre ha de salir uno que dice, se... sí, Ay, ¿Ah, viste claro. a fulanito sí, de tal que sí, estaba bailando sí, así sí, claro. Yo quiero saber ese chisme, por favor Sí, claro, definitivamente pasa Pues bueno, nosotros creo que <risa> estamos conscientes de que la música es energía y es vibración Pero no estoy hablando de esa vibra, no sé, esa vibra... Eh, no sé cómo decirlo, sino vibra física, ¿no? La vibración, o sea, el sonido es vibración que viaja a través del ambiente, choca en los huesecillos del oído, es interpreta, entonces es vibración y genera eh, energía cinética, entonces es movimiento. Pues definitivamente nosotros cuando empezamos a tocar las vibraciones de la música, lógicamente la, son percibidas por las personas y genera una respuesta. Entonces esa respuesta genera como ese movimiento y ese movimiento realmente es algo muy raro, pero sí como que nos llena más de energía. O sea, sí se, se siente como esa, pero no es energía de, viv, de la vibra, no sé cómo decirlo, pues vibra abstracta, no desde ese sentido. Entonces sí, sí, nosotros nos damos cuenta que como nosotros estamos como en ese ir y venir de, de energía y compartiendo a través de la música, eh, los gritos de la gente, luego pues eh, vemos slams así de miles de personas así dando vueltas y pues nos genera muchísima energía, pues entonces a nosotros nos llena más de energía... Y cuando si sí nos damos cuenta que hay que, que, que hay personas que se están desviviendo completamente al, al estarse expresando a través de nosotros o a través de la música que estamos haciendo. Parece que me está escribiendo, maestro. <risa> no, es que, Perdón, es que sí, sí pasa. Entonces, eh, definitivamente eh, nosotros también nos damos cuenta que, que el movimiento, si bien es una forma de expresar eh, a través de la música, a través del baile, el movimiento pues no deja de ser movimiento en todos los sentidos. Entonces el movimiento eh, lo podemos interpretar desde muchísimos enfoques, ¿no? desde movimientos sociales, movimientos del cuerpo, desde lo primero que hace el humano al momento de que nace que es moverse y generar un sonido a través del llanto, entonces todo eso definitivamente nosotros como seres humanos fisiológicamente lo recibimos y… Y pues genera esa energía. Entonces, hemos visto muchísimas cosas en los slams, eh, hasta personas que no pueden controlar su energía y generan como actos incluso violentos. Nos, nos ha pasado de que plano, pues hemos dejado de tocar porque hay personas que no sé. De hecho, hace en, en marzo tocamos en el Tlaquefest, un evento donde había más o menos unas 20 mil personas y vimos cómo pues empezó en nuestro a, a, a, a, en Mero Show una de las canciones más estridentes pues casi nosotros debemos que era una campal que si no sé es, es una campal es una campal hasta que como que ya vimos que sí se estaban como <risa> sí era. pues ese es la es campal y si somos nosotros o son ellas sí, este, que, que lógicamente pues hay personas que tienen muchísimas cosas que sacar y, y hay personas que pues bueno eh, en el momento de su ex, forma de expresión eh, no lo controlan de una manera tan prudente y pues bueno puede generar actos de violencia pero hemos visto cosas así, hay personas que se, incluso se desmayan o personas que, que están como en, también como en show, como nomás nos están viendo y están como llorando, y un día yo me acuerdo que me tocó, que fui y sí me llamó mucho la atención, era una un señor y le, pues sí le pregunté y al final oiga, pues muchas gracias, pero por qué ya nos conocía, o que me dice, no, pero no sé, como que tiene una forma de expresar muy, muy cabrona, nos decía. Entonces nos llegó muchísimo, pues, como esa forma de tocar de nosotros, porque es que somos, no sé cómo decirlo, o sea, no buscamos nada en realidad al tocar, no lo buscamos, simplemente tocamos, y como que la gente, y nosotros nos dejamos fluir, viajamos a través de la música y la gente lo siente como lo quiera sentir. Entonces es algo que también nos ha generado como mucha. nos hace muy raro, porque nosotros no buscamos como Me, me voy a escuchar mal, discúlpenme, pero no buscamos que la gente reaccione de alguna manera o sea no no, no, no queremos no lo hacemos principalmente por, por ellos. lo hacemos por nosotros y nosotros y eso hace que nosotros les expresemos lo que realmente somos y eso lógicamente hace que las personas lo perciban muy real y eso, eso hace que expresen lo que expresen. Somos 100% congruentes de que somos conscientes y congruentes de que somos gracias a las personas porque las personas han, han sido quienes nos han dado lo que somos, pero nosotros hacemos esta música para nosotros y para que la gente se sienta identificada de alguna manera. ¡Ay, qué bonito! Fíjate que eh, en el baile bueno se genera una catarsis. Nosotros, como siempre, nos hemos, nos hemos dedicado al baile. Yo les explico a los alumnos que a veces, cuando son muy tímidos, les digo, es que se está reprimiendo. Y cuando el término expresar, yo le digo, es sacar un precio, un preso que tienes adentro. Por eso es expreso. Entonces, lo que pasa es que en, en los conciertos, de repente, hay personas que se vuelven locas porque es como que salen de la cárcel. Sí. Velo así, dices, sí, y de repente, y sí, sí, sí. entonces a veces no se pueden controlar. Sí. Entonces, no están haciendo a lo mejor ese movimiento o esos ataques con dolos, sino que es una manera de que, o sea, me estoy liberando. Imagina, eso es algo bien fregón imagínate lo que está pasando dentro de él está ¡pum! y se maneja tanta energía que sales cansado de los conciertos, uh, sí. aunque no hayas bailado todo el tiempo pero cuando logras ponerte a nivel de todos esa misma energía, sales y dices Ay, a veces relajado, a veces más cansado, sí, pero no, siempre ajá, pero siempre hay un cambio de energía eso es cierto, maestro vamos a los saludos porque nos luego como diario nos va a comer el tiempo Y luego el, aquí el señor Funk Junior nos regaña. Dice Alex Rayo, saludos para Noart, el integrante, ¡ah! más guapos <ríe> de la mugrosa es su fan Alex Rayo. Eh, Alex es el guitarrista. <ríe> pues aquí dice, que eres el más guapo, ya veremos, ya veremos. Luego le decimos, si sí o sí, si sí, no. Capturando esencias, hablando de Pati. Patti, muchísimas gracias por estar escuchando. Dice que de camino a casa nos está viendo. Muchísimas gracias. Saludos, Patti. Pati, tranquila, tranquila, ahí vamos eh, Laura Díez, saludos a todos en cabina Muchísimas gracias, Laura Juan Hernández, saludos eh, Vero, saludos papáti que es, nos ve. se ve en el sábado Está bien, yo voy a cerrar los ojos, Pati, para no verlas a Gonzalo Cervantes Dice Y el tilichal de arriba <risa> eh, Luego les decimos no, no, no, Qué quiere decir todo eso Ay, qué fijado. Son los regalos de Navidad, acá los tienen. <risa> a ver quién es Gonzalo Cervantes. Este es mi suegro. Un saludo. Ah, no, no. Entonces todo perfecto. <risa> Sin problema. Eh, dice. Hay fiestas aquí, hermanos. Saludos de parte de nuestra comunidad. ¿A qué hora inician? Queremos ir a cubrir su evento. El evento empieza desde las 12 del día, eh, no vamos a revelar nuestro horario, no. porque es importante que estén desde el, desde el, desde el principio, eh, darle oportunidad a todos. Y aparte todas las bandas están chidísimas, entonces hay que ir desde temprano, el evento se acaba temprano porque es dentro del marco del tianguis, entonces no, no, no piensen que el evento se acaba en la, no. o en la noche, no se acaba a las cinco y media, seis de la tarde, ya no va a haber nada, entonces lleguen temprano, ¿vale? Dice Cacho Hernández, saludos y nos vemos el sábado. Y muchísimas saludos. gracias por estarnos escuchando. Andrew Cervantes, La Mugre Radio. Sí, pues del tal cual, de eh. la radio de, de hace mucho mucho tiempo. Mira, nosotros, así como ustedes son La Mugre, nosotros somos anfibios en todos lados. Mm -hmm. Es anfibios radio, el, nuestro correo electrónico es de anfibios. Es una marca. Som, ajá, somos una mm -hmm. marca. Eh, la academia se llama anfibios, o sea, todo. Sí. Eh, luego, también nos han preguntado ¿por qué un anfibio? para que veas cómo las cosas todas están locas es que damos un equipo de triatlón ah, sí. o sea, todo está bien loco ah, ¿que no nos estamos escuchando? chico de controles me dicen por ahí, yo confío en que sí pero bueno sí. Sí. Ah, okay. bueno. Que le suba el ajá, sube el volumen por favor sí. eh, dice, también tienen ritmos latinos ya escucharemos el, el sábado Eh, ahí vamos chicos, ahí vamos Ah, entonces esta canción que vamos a, a tocar ahorita, bueno, que vamos a tocar, que vamos a escuchar ¿Que vamos? ¿Sí? ¿Que, vamos? que vamos a escuchar ahorita creo que es como muy solicitada fíjate ahorita que es ritmo latino ¿sí? lo rompe? ¿Pera. Sí, son ah, si conoces a los rompeperas me gusta ellos que pues, ellos traen el nuevo pong, dice la cumbia es el nuevo pong sí, sí. fíjate que, que así rápido te comento, normalmente cuando vamos a conciertos nosotros nos dividimos Él se queda en la parte de atrás viendo todo lo que está ocurriendo. Yo en el chisme, no o sé, sea, yo voy a hacer un análisis que está pasando. Pati que sí se oye. Pati dice que no se oye. Y todos los demás que escribieron cómo dice. <risa> no sé. Eh, pero bueno. Ajá. Eh Y yo me voy a la parte del frente. A mí me fascina estar aquí donde la bocina te deja sordo. Me fascina ver, bueno, estar donde puedo tomar fotos, donde puedo tomar video, donde puedo transmitir. Y se ven cosas diferentes. Fíjate que, que sí se analizan cosas diferentes. Yo te preguntaba, eh, ¿cómo veían ustedes al público? ¿Cómo nos ven al público? Porque a mí me pasó, sobre todo con Rompepera, un caso muy en especial Eh, cuando vinieron la última vez aquí a Guadalajara yo estaba hasta adelante y yo estuve distrayendo a ¿a quién estuve distrayendo? ahorita te digo, se me fue el, el nombre, al del Wiro, al más chico de los rompeperas y, y me llamaba mucho la atención porque yo gritaba y él volteaba y yo, ah, sí me escucha pues claro, dije, ajá, dije ok, sí se alcanza a, a escuchar Y de repente yo le gritaba... No, o sea, no solamente de... Ah, sino de gritar algo en específico... Y sí le daba risa y dije... Ah, entonces ese es otro fenómeno... Lo que ustedes están percibiendo en el momento... Y cosas que los puede distraer... Entonces también se me hace... O sea, sí hay como este clic completo... Entre el grupo... Que no se sube solamente a tocar y ahí hay ganse bolas, Sino que sí se conectan al 100, ¿no? Sí, sí, sí... Nos damos cuenta de todas las caras... De quiénes están... Desde arriba el escenario, eh, dependiendo pues también la cantidad de personas, es lo que alcanzas a percibir. Pero así, desde arriba el escenario, ahora en el festival que estuvimos ahí en Colombia, en el Convivencia Gerroguen Pereira, según reportaron que hubo un, un... este como una como era gratuito una plaza pública, como alrededor de 60 mil personas en el, en el festival. Entonces, eh, nosotros desde arriba no vemos tantas, o sea... Si sí se ven, se ve así, no se ve, no se ve fin, pero, pero sí ves, si alcanza a ver las caras, si escuchas, bueno ya en ese tipo de escenarios eh, tocamos con un monitoreo personal, que son los famosos sin irlos. esos son tienen aislantes de, de ruido, cosa que bueno, para para la musicalmente hablando sí es lo mejor para tocar. Pero si sí te aíslas de las personas un poco de los gritos y demás porque si sí te aíslan completamente que muchos artistas ya lo que hacen es que ponen micrófonos ambientales hacia el público porque quieren sentir a la gente para que los escuchen acá. Pero sí se, sí se ve, sí se escucha y se ven las caras Cuando vemos nosotros en la televisión a algún artista que, que, que creemos que está que no ve nada No, sí, sí, los, sí, sí los vemos, o sea, se ve luego, luego Y tú identificas a las personas, les ves las caras, ves las expresiones que hacen Sí los escuchas cuando te gritan, o sea, sí, sí o sea, Ya me voy a fijar lo que grite <risa> Sí, no, sí, sí se escucha, sí se escucha definitivamente En la recta Ajá. Pero vamos a escuchar esta canción tan, tan solicitada eh, por todos, eh, que yo la conocía como... A Bailar Ska Exacto, y tú me dijiste que se llama La 3 ¿Qué diferencias <risa> ¿Qué diferencias hay y por qué se llama La Tres? Yo quiero saber Pues porque fue la tercera canción que salió a la mugrosa Ska en el 2006 <risa> O sea, y como no tenía nombre, pues era la primera, la segunda y la tercera Y era La Tres Y bueno, pues ya, sí, sí, sí se llama también A Bailar Ska Porque así es como, pues la han, la han pues no se sé, identificado Y pues bueno, pues fue nuestra tercera canción Una canción que, eh, pues creemos que es una que nos ha identificado justamente Porque habla de lo que somos, quiénes somos Y pues nada, pues la tres hace más de 19 años de esa, Hace 19 años ¿Es, es de las que más voy a bailar Prometo cuidarme al mil para poder brincar y gritar ese día Me voy a esconder para que no me veas Ay, no es cierto Eh, pero claro que ahí vamos a estar. A vamos a escuchar esa canción, checo por qué no nos estamos escuchando en Facebook y regresamos para la parte final. ¿Le parece, maestro? <música>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 Maestro, pudimos solucionar esta parte de que no nos escuchamos, no sé qué pasó, pero terminamos esa transmisión y comenzamos otra para el, el final. ¿Al eh, quieres hacer alguna pregunta? No, son los ¿No? grandes de la tecnología. Ah, no, yo estoy preparando a mis pasos de escapar el sábado Yo lo sé, Maestro lo vamos a grabar eh, Hay una, yo me encontré al principio de la publicidad de ustedes para este evento eh, Una cosa, una frase que decía, qué ganas de estar en el Tianguis Cultural ¿Cuánto hace que estuvieron y cómo les fue? Sí, la última vez que estuvimos fue fue hace cuatro años, ya mucho tiempo uh, Mucho Y para nosotros el Tianguis Cultural es el espacio yo creo que más significativo para nosotros porque definitivamente para nosotros hacer música en el espacio público, eh, música contestataria donde se toman las calles para hacer música es, es lo mejor, entonces para nosotros el, cultural, el Tianguis Cultural es yo creo que nuestro lugar favorito. Más allá de los escenarios gigantes que hemos tenido en otros países, son festivales, para nosotros el cultural es, es lo mejor. Entonces fue hace cuatro años. En ese evento hace cuatro años pasó algo muy... nosotros y nuestras loqueras también, ¿no? Decidimos hace cuatro años eh, tocar a ras de piso sin escenario. Dijimos, esta vez queremos estar cerca de las personas, no queremos vallas, no queremos tarimas, no queremos nada. Queremos tal cual hay. Y pues bueno, eh, fue tanta la cantidad de gente que hubo Que pues parecía que nos comieron ¿no? o sea, <risa> Sí, estuvo súper divertido Pero de hecho por ahí hay un pequeño clip video que recién subimos Tenemos muchos, pero se ve, se ve como una toma desde arriba Donde nosotros nos vemos así como, como en medio un puntito Y pues la gente todo, al todo alrededor Y fue una locura, o sea, en el sentido de que Pues los instrumentos se desconectaban y... Pero, pues, no nos importó, pues, o sea, sí, definitivamente, eh, sí me armó entre comillas, un poco como el desarrollo musical, pero, pues, fue impresionante que yo estaba tocando aquí, aquí al lado de mí tenía como a 20, 25 <risa> personas. Permites, por favor? Sí. ¿Pero eh, Pero no me incomodó, pues, eso era como, era parte del... Y se siente, y se siente chido tener a la gente cerca, y a ver, hubo momentos donde tocábamos a ciegas, así le llamamos nosotros, cuando el monitoreo pues lo, lo tapaban sí. con mochila, la gente, no escuchabas nada, entonces <risa> cada quien nomás así con los puros ojos, pues es lo que ya. Todo bien, todo bien. Y de repente vimos que sí, pues sí se escuchó, se escuchó pues bien, ¿no? O sea, no, no nos equivocamos tanto, pero sí Pues, pero estuvo muy chido, entonces esta vez el Tianguis Cultural pues sí decidió poner una tarima y poner una producción un poco más. Para cuidarlos, más. tienen que cuidar a sus pues, estrellas. Pues no creo que por eso, sino para que <risa> para crees? que pueda tener un desarrollo el, el festival pues, un poco más fluido, pero fue muy chido esa, esa ocasión y previo a eso estuvimos para eh, cumplir nuestros, festejar nuestros 13 años, uh -huh. o sea, hace este, dos años previos a eso, Y también, pues, el Tienes Cultural para nosotros es el mejor el mejor espacio. Entonces, los esperamos, por favor. A eso iba. Por favor, convéncenos a todos de que tenemos que estar en ese evento. Invítanos. Bueno, pues, los esperamos este próximo sábado 13 de diciembre en el Tienes Cultural Guadalajara. Después de cuatro años, vamos a regresar la mugrosa ska con bandas muy importantes de la escena ska tapatía. Y, pues, bueno, es muy probable, eh, es un spoiler, pero es muy probable que no, volv no volvamos a tocar un cultural dentro de, pues, muchitos años. Entonces, no se lo pierdan. Por favor, no falten, chicos. Ahí los esperamos a todos. Obviamente, ahí vamos a estar. Así que, listos con los mejores pasos de ska? ¿Sí o no? Y si no va a estar el maestro, le pueden preguntar. Ajá. <risa> pues, maestro, Ajá. desgraciadamente nos tenemos que ir último segundo, se uh -huh. lo cedo. No, pues, no, no nos dijo sus redes sociales, ch... no se las preguntaste en mi Ay, perdón, siempre pregunto. No, Dale, Anuel. No. Tú, di todo lo que tú quieras, manda saludos. <risa> no, pues, eh, vamos, decidimos sacar unas playeritas para ese sí, evento. Quiero. Eh, solo son 50 piezas, edición especial del 19 aniversario, van a estar allá a la venta en el Tianguis, para que también lleguen tempranos y preparados, por si quieren alguna de sus playeritas, también tienes que sacamos playera fue hace como 10 años, pues, <risa> creo okay. que es algo muy mal que tenemos, que con el que ese toma, no, no lo dominamos muy bien, pero bueno, aprovechen las playeras, y eh, pues ya saben eh, dónde nos pueden encontrar, ahí eh, en redes sociales, del tecleando la mugrosa SCA, las cuentas verificadas son las que nosotros manejamos, de hecho las manejamos nosotros mismos, no tenemos consta, ahí a nadie que las maneje, entonces si nos mandan cualquier mensajito, saludos, nosotros somos quien, quien contestamos y eh, pues bueno, pues este, nos encontramos por ahí en el camino, gracias gracias por la invitación al contrario. gracias a los que nos escucharon, saludos a todos los que nos escucharon y a los que nos van a escuchar, porque fíjate que por nuestro horario de transmisión, de repente hay poca gente que nos escucha en el momento, pero ya después Bueno, okay. Ajá. y el video, ¿sale? Muy bien. Maestro, pues entonces tenemos una cita usted y yo, ahí nos vemos el, el sábado, sábado sí. y tenemos una cita con ustedes, por ahí estaremos gritando, bailando, felizmente. ¿Sale? Chico de controles, muchísimas gracias. Gracias, Pablo. Gracias por todo. Gracias a los, a, a los que nos escucharon, estuvieron en vivo y perdón por esa desconexión, pero pues hay duendes, para que vean que estamos en vivo. Sí. ¿Sí o no, maestro? Muchísimas gracias, vámonos y nos escuchamos el siguiente martes. Exacto.